uno de los cielos más bonitos, más hermosos y también más limpios que existen en nuestro país y en el mundo entero, los cielos de las Islas Canarias. Y allí se encuentra uno de los sitios, uno de los observatorios, uno de los centros astronómicos más importantes en del mundo, el Instituto de Astrofísica de Canarias. En varios centros, en varios observatorios, en varios lugares en donde se han hecho descubrimientos importantísimos. Por ejemplo, el primer agujero negro de nuestra galaxia. O por ejemplo, la primera enana marrón que se encontró en las Pleiades en el año 95. Y vamos a ver cómo está Allí la situación en este momento, en las Islas de Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hablamos eh, con el investigador eh, José Alberto Rubiño. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están pasando los astrónomos estos días de confinamiento? Aunque en Canarias, eh, bueno, estáis más avanzados que en cualquier otro sitio eh, de nuestro país. Bueno, pues eh, a ver dentro de lo que cabe el, el por suerte gran parte del trabajo del astrónomo se puede hacer eh pues en lo que se llama teletrabajo no eh los observatorios prácticamente han estado en funcionamiento durante todo el tiempo con un personal mínimo. Y o bien analizando datos de que ya habíamos acumulado en el tiempo, o bien utilizando los telescopios en funcionamiento remoto, que muchos de ellos se puede hacer así, eh, pues se ha podido continuar con la actividad. Hay que quitarse un poquito la idea romántica que tenemos del astrónomo mirando por el telescopio, viendo lo que pasa en los cielos. Ha cambiado un poco el tiempo, ¿no? Ha cambiado un poquito, sí. Ahora los detectores eh, pues eh, suelen estar acoplados directamente a ordenadores, que es donde eh, o sea, digamos que transformamos las señales que se captan del cosmos en señales digitales que luego pues analizamos y estudiamos. Sí. También hay que eh, explicar que, pese a todo, el foco, el origen de toda esa información, ante todos esos datos, está bien que esté en un sitio con un cielo tan limpio y en lugares altos y elevados, ahí están los observatorios en, del Instituto de Astrofísica de Canarias, es importante que el lugar al que se mira en el espacio sea un lugar alto, un lugar limpio, con poca contaminación luminosa, ¿no? efectivamente esto lo sabemos desde hace no, no demasiado tiempo eh, pero pero pero efectivamente necesitamos sitios muy altos porque nuestra atmósfera eh, distorsiona eh, la, la luz que nos llega del objeto astronómico y pues por eso necesitamos eh De hacer posible o sitios muy elevados o incluso eh, misiones espaciales eh que nos permitan digamos eliminar ese eh, velo turbulento que, que a veces genera eh, esa distorsión que a veces genera nuestra atmósfera no por eso se... buscamos perdón no no sigue sigue perdona no digo por eso eh se seleccionan eh sitios tan altos y por eso Canarias es uno de los Eh, desde la perspectiva de observatorios ópticos eh, es uno de los tres sitios en el mundo de referencia. No sé si habéis notado algún tipo de, de cambio al estar ahora pues eh, todo el tráfico aéreo muy, muy, muy tranquilo y os ha dado esa oportunidad de ver mejor todo lo que estabais observando y también luego me gustaría que me comentaras esto que decías de muy alto que ahora también hay telescopios dentro de uh, aviones eh, totalmente adaptados para coger eh, una perspectiva lo más alta posible, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, eh, desde el, respondiendo a la primera parte de la pregunta, eh, tenemos la suerte de que eh, en Canarias eh, existe una ley especial Eh, una ley de protección del cielo que protege los observatorios, eh, o sea, por ejemplo estas cuestiones sobre el tráfico aéreo o la cantidad de luz eh, alrededor de los observatorios está protegida por ley, porque bueno ent ent ent entendemos que que el que el, la oscuridad y el, y el el hecho de tener un un sitio privilegiado como son los observatorios de canarias pues es un tesoro que hay que preservar y, y así eh, está reconocida una ley. Eh, pues que preserva ese, ese esa oscuridad y ese sitio único que son los observatorios. Hay que y, decir, eh, sí. Eh, eh, y bueno, en relación a la otra pregunta sobre... Eh, sí, que eh, son los aviones que están con telescopios adaptados dentro de los propios aviones para hacer una observación como lo más cercana y lo más alta posible. Efectivamente, dependiendo ya del, del rango en concreto, digamos, de longitud de onda, del, de, del espectro que queramos observar, pues eh, hay veces que eh, la transparencia de la atmósfera no es lo suficientemente buena y es necesario o bien utilizar globos estratosféricos o bien eh, detectores subidos en aviones o incluso ya eh, pasar a, a misiones espaciales. ¿Tú eres especialista, más o menos se eh, puede decirse, en investigar, en estudiar, en mirar el fondo del cosmos y que viene a ser algo así como investigar el origen del universo del Big Bang, de todo, de absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, pues eh, eh, tenemos una señal eh, que somos capaces de captar en el dominio de las microondas, que se llama el fondo cósmico de microondas, que es una señal que se originó pues cuando el universo estaba recién nacido. Eh, y bueno, esa señal la podemos captar La conocemos desde hace unos eh, poco más de 50 años y la hemos venido observando con experimentos desde Tierra, aquí en el Observatorio del Teide, también en, en otro eh, observatorio alrededor del mundo, sobre todo en Chile y en el Polo Sur hay telescopios dedicados al estudio de esta radiación y y también misiones espaciales. Nosotros, por ejemplo, hemos, hemos acabamos de presentar los resultados eh, de la misión Planck, que fue una un satélite de la Agencia Espacial Europea, aunque también ha tenido participación de instituciones en Estados Unidos. Eh, con el que hemos estado haciendo el mapa más detallado de, de esas señales que nos llegan pues prácticamente del universo recién nacido. que Eso más o menos ocurrió hace casi 15.000 millones de años, eh, que se dice pronto. ¿eh? Es, eh, una, una de las cantidades que hemos podido determinar eh, estudiando estas señales con mucha precisión es, es la edad del universo. Y el número que po hemos podido eh, obtener, pues está alrededor de los 13.800 millones de años. Bueno, un poquito, es, menos, eh, un poquito un, menos. Un poquito <risa> <y> menos. Un eh, <risa> Mil millones de años menos, eh, pero pero bueno, eh, 13.800 millones de años es eh, la cifra que más o menos habéis descubierto ahí, que puede ser la del momento del origen del universo. Y eh, eh, Te habrás preguntado en alguna ocasión, yo me lo pregunto en muchas ocasiones, bueno y y tenerte eh, nos ayuda a formularnos esa pregunta. Y antes en eso, antes en esa explosión que generó todo, ¿qué existía? Bueno, pues esto es una de las preguntas clave de la física moderna, Y, ...y precisamente los experimentos que estamos desarrollando ahora... Eh, ...algunos de ellos aquí en el Observatorio del Teide... ...van encaminados a responder esa pregunta... Eh, ...o sea, la, la, la cuestión esencial es... Eh, ...¿cómo nació el universo?... ...y cuáles son los procesos físicos... ...y cuáles son los mecanismos físicos... ...que dieron lugar al nacimiento del universo... ...y, y es una pregunta... ...que abarca eh, muchas líneas de la... De, ...de la ciencia, de la física en general... Eh, pues por, porque para responder a esta pregunta eh, eh, o sea, somos conscientes de que necesitamos no solamente la instrumentación y o sea, la capacidad de estudiar estas señales que nos vienen muy del principio sino también eh, desarrollar la, la herramienta teórica una teoría que sea capaz de unificar eh, nuestra descripción de la gravedad que es la teoría de la relatividad de Einstein con una, con una descripción del mundo cuántico Eh, no tenemos en la física moderna todavía una teoría que sea capaz de unificar gravedad eh, con qué es lo que ocurre en el mundo cuántico. Y esta teoría, que algunos llaman teoría del todo, es esencial para poder explicar qué es lo que ocurrió al principio. Y, y... Sí, es explicar más o menos todo, ¿no? Por eso sí, es se llama de... así, claro. <risa> sí, claro. Es que, eh, a ver, tiene que ver con, con la idea de que, bueno, en, en, en cuando nos acercamos al, al principio del universo, el universo muy al principio estaba en un estado de una densidad y una eh, de energía elevadísima. Y en esas condiciones pues eh, necesitamos eh, pues eso, teorías físicas que todavía no, no, no tenemos, que sean capaces de describir eh, pues sistemas con, extremadamente pequeños eh, o sea, relacionados con el mundo cuántico y con cantidad de energía elevadísima, es decir, con gravedad muy extrema. Entonces, según se va cada vez estudiando más, analizando más, resulta que van surgiendo más enigmas. Sabes que esta semana, y yo creo que también la, la anterior, ha, se ha publicado algo que incluso ya en su momento Stephen Hawking pues estaba defendiendo, ¿no? que si todavía no tenemos muy claro todos los enigmas resueltos del universo que tenemos todos y que conocemos, se está también eh, haciendo la hipótesis, elucubrando, que en ese momento del Big Bang, en el que se formó nuestro universo, hubiese también la formación de otros universos paralelos, ¿no? de ese Multiuniverso. Sí. ¿Tú, tú que estás siempre eh, haciendo este tipo de investigaciones con el inicio de, de lo que pasó, ¿tienes algún fundamento para, para también pensar así? Bueno, eh la verdad es que la, la mejor descripción que tenemos ahora mismo de cómo nació el universo, el, el universo está relacionada con una teoría que denominamos inflación. Y Hawking fue precisamente uno de los padres de algunas de las predicciones de, de esta teoría. ¿no? Eh, esta teoría viene a decir que el universo, muy al principio, estamos hablando de una de una fracción pequeñísima de segundo después del tiempo cero, eh, de ese instante inicial, el universo se expandió de forma absolutamente descomunal, pasando pues prácticamente de, de, de un tamaño podríamos decir del, del, del, del orden de un átomo a algo macroscópico, podríamos decir, solemos decir del tamaño de un melón, para hacernos una idea. Eh, bueno, pues el, como decía Stephen Hawking eh, hizo predicciones de si esta teoría es correcta, eh, ad, tendríamos que observar eh unas, unas ciertas propiedades en, esta, en estas radiaciones que captamos del fondo cósmico de microondas. Y esas propiedades han sido verificadas con esta misión espacial de la Agencia Espacial Europea, Plan, que les comentaba antes. Así que esta descripción que tenemos de qué es lo que ocurrió muy al principio, eh, pues parece que se va afianzando. Claro, una de las consecuencias de esa teoría es la posibilidad de, de, de creación de multiversos, que es, eh, pues, eh, digamos, regiones enormes de... de que podríamos llamar comparable a nuestro universo observable, pero que en principio no serían accesibles eh, observacionalmente, pues porque eh, nuestro universo eh, tiene un tiempo finito y como desafortunadamente para tra transmitir información en nuestro universo pues no podemos superar la velocidad de la luz, el hecho de que el universo sea finito en el tiempo implica necesariamente que hay una distancia máxima a la que podemos observar. Sí. El Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, tenemos eh, que presumir porque se encuentra en nuestro país, eh, pero es un lugar uno de los eh, más excepcionales. Fundamentalmente hay dos observatorios, el de Roque de los eh, Muchachos en La Palma, luego está el Observatorio del Teide y la sede central eh, que se encuentra en eh, La Laguna, en Tenerife hay que presumir estos días eh, por las razones eh, pues habla, por las razones eh, obvias, eh, se ha hablado mucho de Canarias, de los eh, cielos eh, limpios, pero eh, pese a todo, pese a todo, vosotros habéis estado teletrabajando, observatorios, observadores astronómicos eh, teletrabajando. Es fantástico, el mundo está avanzando, está avanzando muchísimo, tanto, tanto como para eso, ¿eh? Sí. De hecho, eh, fíjense que eh... De, cada vez más y más eh, se tiende a una, a una astronomía en la que los instrumentos eh, se eh, robotizan, se remotizan, de forma que muchas veces, eh, por ejemplo, el tipo de instrumentos con el que nosotros trabajamos para, este, para el estudio de estas señales del, del Fondo cómico de Microondas, son instrumentos que trabajan veinticuatro horas al día, y se pueden controlar de forma remota. Entonces, con un mantenimiento mínimo de un de personal especializado eh, para en el caso de que haya problemas para mantener el instrumento, pues la mayor parte de la actividad científica se puede hacer eh, de forma remota. José Alberto Robiño del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas gracias por estar con nosotros por trasladarnos lo que estáis ahora mismo haciendo, descubriendo mirando al cosmos, insistimos en esa fecha que nos ha dado la vida del universo, lo habéis estado investigando unos 13.800 millones de años. Nada más y nada menos, ahí comenzó pues prácticamente todo sino todo, José Alberto, muchas gracias, eh, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo